¿Te gusta el rock? ¿Te quieres enterar de las últimas novedades de tu banda? Escucha última todos los domingos de 19 a 22 horas. ¡Suscríbete!